de Calvin Warner y que también tiene posibilidades de traer a West, el jugador que está jugando para Guarros y que va a venir a jugar el cuadrangular final al Palo el fin de semana. Bueno, dejamos un rato la Liga Nacional y nos trasladamos rápidamente a Texas, donde ahí nos está esperando vía comunicación telefónica Carlos Prunes, el representante de Manuel Sinobio. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué dices? Buen día. ¿Cómo está? Buen día para todos. Bueno, imagino que como decía Santiago en la apertura del programa, un día muy particular, ¿no? Un unos días en realidad muy particulares, ¿no? Con con todo lo que le está pasando a Manu y al entorno de Manu Ginóbili. Es eh, sin duda, sin duda que es un momento un momento único y bueno, nada, eh, está todo muy convulsionado acá, positivamente convulsionado, pero esperando esperando ansiosamente el evento de esta noche. Bueno, con muchos argentinos, revés, mucha gente conocida, con muchos amigos que fueron a a compartir este momento tan importante con con Manu, también eso es muy especial, ¿no? Sí, sí, y también muchísima gente que ha venido que uno no conoce, pero que se ve por las calles con la camiseta con la camiseta argentina, con la camiseta de Manu y demás, parece un partido de mundial, verdaderamente. Yo creo que va a haber mucha gente en el en el estadio esta noche. Camilo, eh sí si bien es cierto que lo ha acompañado en todo momento a Manu Ginóbili. ¿Qué es lo que más te sorprendió de su carrera en la NBA? El hecho de haber sido elegido 57 en el draft, los 16 años que se mantuvo en la mejor liga del mundo, los cuatro anillos, el legado que deja, ¿qué es lo que más te sorprendió? Ah, no, bueno, previamente a pisar la NBA y prendido gratamente por la por toda la carrera que hizo, indudablemente nadie pensaba ni remotamente ni remotamente que iba a lograr eh, no solo los campeonatos, eh sino el reconocimiento tremendo reconocimiento que hoy tiene dentro del mundo de la NBA y dentro de la sociedad americana, es una cosa eh, nosotros no tomamos en la real dimensión, pero acá en Texas eh el eso estado como un, como un rey, como un dios, eh, ha ha dejado una una una imagen una... más allá vuelvo a repetir de, lo, de los de los logros deportivos, eh lo que él ya ha ganado como respeto y admiración excede lo que uno podía de ninguna manera uno podía llegar a pensar. ¿Es el noble deportista argentino más importante en la historia según tu visión? No so, soy totalmente parcial, no puedo no puedo opinar al respecto a no de cualquier manera, de eh, cualquier manera entiendo que eh, es muy difícil hacer comparativos de diferentes deportes y de diferentes épocas. Por suerte tenemos muchos para poder para poder disfrutar y tenemos muchos hemos tenido mucho para poder para poder eh, admirar, pero vuelvo a repetirte, no, no no tengo ninguna imparcialidad en el en la en el voto. Bueno, ¿cómo está Manu? Eh, en esta previa de lo que será Sevilla esta noche, eh que la cruza el partido San Antonio Cleveland, pero realmente lo importante pasa por el retiro de esta noche esta. Lo veo primero está como siempre, bueno, eh cuidadoso de todos los detalles de todas las cosas, de todos los que estamos aquí. Eh quiere estar en todos lados, que no se le escape nada, que todos estén bien, que que la gente disfrute y demás. Yo creo que un poco eh, se lo ve en un estado de, de por todo el movimiento que hay, claramente agotando de estar con todos el tiempo que pueda para que todos eh, nada, podamos compartir ratos con él. Eh, seguramente la procesión va por dentro, se lo ve en ese aspecto, se lo ve bien disfrutando con todo el mundo. Pareciera tranquilo, lo conozco bien y sé que está sobreexcitado por la situación. Calculo que A la noche habrá una bajada de cable a tierra donde podrá manifestar todo lo que internamente debe estar procesando, ¿no? Eh, se se conocen de algunos detalles de cómo será la ceremonia, Carlos? Mira, el línea yo no me puse a investigar demasiado, solo hablo un par de veces con él sobre cosas puntuales como el tema del entretiempo donde donde va a estar Adamparensa con los con alguno de los chicos de la generación dorada contando algunas anécdotas de de de lo que han vivido con él eh y después bueno la ceremonia que bastante parecida en eh, líneas generales a la que pues los que vieron la de Tim eh en líneas generales va a ser bastante parecida con algunos oradores eh puntuales que que ha elegido ha elegido los Spur para para este caso homenajear a la mano y darle su testimonio, está, bueno, todos saben que estará Tim Tony, eh Fabri y y Pop. Eh y después más allá de eso no, no no no sé mucho más, no no he investigado mucho más si hay alguna otra cosa en particular. Está muy bien, está muy bien. Porque okay, habla permanentemente con él y está este, ¿sabes? Lo veo, eh, lo, de lo veo, bien, lo veo, y normalmente eh él tomó alguna decisión acerca de cómo, cómo va a continuar su su vida deportiva, hablo, ¿no? Y si bien él siento que ya no juega más, pero digo por ahí eh vinculado a San Antonio, va a seguir haciendo el mismo tipo de vida que hasta ahora, va con las charlas, disfrutar de la familia, o todavía no ha tomado ninguna determinación. Por el momento no tomó ninguna determinación. Hablamos algunas veces de cosas las en las cuales son inquietudes sobre las cuales podía hacerse sin ca pier de hacer alguna que otra que otra cosa, pero nada concreto, nada nada serio a futuro, por ahora está en este sabático descanso y sabe que la ha manifestado reiteradas veces dentro de lo que es la organización de los Spurk está a disposición para lo que él quiera hacer dentro de la franquicia, pero aún más allá de que va de visita asiduamente a a ver entrenamientos, a charlar con Popovich, a recorrer las instalaciones y demás. No no no hay ninguna novedad sobre que vaya a hacer algo puntual en la franquicia. Carlos, gracias por por el contacto. Eh un saludo grande para para todos los argentinos que están por allá, bueno, y a disfrutar de este gran momento del básquetbol argentino, no también del básquetbol mundial. Os agradezco mucho el contacto y nada, queremos poder sacarle el mayor disfrute y jugo posible dentro de las emociones que nos embarcarán esta noche para para poder vivir este momento único seguramente. Muchas gracias. Bueno, la palabra de Carlos Prunes, el el hombre que está cerca, ¿no? de, de Manu Ginóbili cada vez que viene a la Argentina organizándole cosas, este bueno, representándolo a a Emanuel David